Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.laboladora.org. Hablando y, cooperando, hablando y cooperando, reflexiones de un chilango desde los volcanes. La voladora radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos.、Sí. Buenos días, esta es la Voladora Radio XHSA 97.3 e n t a y u n e n FM, aquí en Ameca, Estado de México, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina: el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp: 55-4061-5459. Síganos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web w w w l a v o l a d o r a o r g Bien, estamos en plena semana de Pascua. ¿Qué quiere decir la Pascua? Pues es la fiesta de la paz. Es una festividad muy antigua, una festividad. Pues, el lunar es una festividad que principalmente tiene como protagonista a la luna. Para los católicos y para el mundo occidental es la semana que sigue a la Semana Santa. Pues, Es la semana posterior a la cuarta luna llena del año. Es una fecha agrícola en la cual, pues, en algunos lugares se siembra. Aquí, normalmente, ya es la época <coughs> perdón, en la que comienzan a caer las primeras lluvias, que mucho benefician a la tierra y mucho benefician a la semilla. Bien, en estas fechas conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un personaje central en la historia y un personaje al que me quiero referir. Tenemos por tradición que hay gente que se golpea. Hay gente que hace sacrificios hasta, hasta más no poder.、Eh, su servidor, pues vengo de Iztapalapa. Ahí son miles los nazarenos que acompañan la pasión de nuestro Señor de Jesucristo, la representación que se hace en el Cerro de la Estrella. Y son miles de nazarenos que cargan unas cruces. Verdaderamente descomunales.、Eh, no las pueden guardar en su casa, se quedan todo el año afuera esas cruces. Pero lo más trágico es que hasta hay niños que van formando y cargando sus crucecitas. Bien. Cada forma de celebrar, pero aquí quiero referirme a Jesucristo como un hombre. Jesucristo, que pues tradicionalmente nace el año c u a t r o o seis a.C. n t e de s ¿Por r i s t o qué? Debería ser que nace en el año uno uno antes en el año el de la era, ¿verdad? Esto fue porque a la hora que、eh, San Gregorio Magno hace el Recuento de los años, le faltaron cuatro o seis años, no sabemos bien, por eso se fecha es el s e nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en ese año cuatro o seis antes de Cristo. Él proviene de una familia judía, ellos,、eh, pues, hasta. Los mismos judíos lo, lo、eh, catalogan como nacido dentro de la familia del rey David, es decir, es un judío de Seba. En esa época,、eh, en la Judea, tenemos un doble gobierno. Por un lado, reina el gobierno. De los Césares, el gobierno de Roma, y por el otro lado, el gobierno de los descendientes de Alejandro Magno. Pero eso lo platicamos en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La voladora radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta w w w l a v o l a d o r a o r g Reportajes, noticias, videos, p o d c a s t de tus programas favoritos. La voladora en línea y todo sobre nuestra programación. w w w l a v o l a d o r a o r g Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. w w w l a v o l a d o r a o r g Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Estás escuchando, hablando y cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, no sé de dónde consiguieron al Gachupín que me antecedió, que más bien debería de narrar el partido del Real Madrid, pero bueno,、eh, no es responsabilidad de este programa. Comentábamos acerca de Jesucristo y platicábamos que él nace en Belén, Belén de Judea, y en aquella época teníamos gobernando a los romanos. Los romanos tenían a Judea como una parte de su gran imperio, que duró pues más o menos cinco siglos. Este imperio p、pues, u estaba encarnado en la persona de Poncio Pilatos, que era el pretor de Judea y de Samaria. Teníamos. A un rey, un rey que cumplía las funciones pues, de un títere, pero que contribuía a parar pues, los problemas que se venían dando. Este rey era de la dinastía Seleucida. Hay que recordar que esta dinastía se llamaba así por Seleuco, el general de Alejandro Magno. Que pues a él le obsequió prácticamente estas provincias de aquel imperio、eh, de que, que estableció. Entonces, los judíos, vamos a encontrar que no eran una, una cuestión unificada. Teníamos por un lado. A una secta muy espiritual, la secta de los e s e n i o s Está comprobado que San Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo, era e s e n i o Y los e s e n i o s repito, narran la historia de esa época de los judíos,、eh, representan, digamos, los.、Eh, Paradigmas espirituales de la religión y por eso ellos viven alejados. Ellos están en、eh, la, lo que se llama ahora la meseta de Qumran, a donde fueron localizados los rollos del Mar Muerto y、eh, toda esta serie de asuntos que dan fe de la existencia de esta secta esenia. c Existían también los celotes con zeta, no como el fruto del maíz, s e r á n celotes con zeta, o celantes, que eran los、eh, nacionalistas judíos, los que querían un Estado pues, independiente y libre del dominio romano y. Pues por ahí también libre del dominio c e cele, l é u c i d a Existían los miembros del Sanedrín, que era, pues digamos, una especie de autoridad eclesiástica basada en el poder económico y en el poder, pues, No l l a m e m o s d e moral porque tenían muy poco de moral, pero sí en un poder que llamaba a las viejas enseñanzas de Moisés, pero basados en una generación de súbditos a los cuales se mantenía en perfecta y absoluta ignorancia. Ante esto, Nace nuestro Señor Jesucristo. Según la Biblia, dicen que a partir de la persecución que desata Herodes Antipa, el, el、eh, rey seleucida de, de Judea, de Israel,、Perdón. a partir de esa persecución se va a la familia. La Sagrada Familia se va a Egipto. Y ahí permanece, y de ahí no sabemos nada más q u e sucedió. Las últimas investigaciones determinan que muy probablemente San José no era un viejito carpintero, pues que nada más este, iba ahí a. A soportar este, las cuestiones de que, quién había、eh, pues, sido el verdadero papá de nuestro Señor, No, él era un celote, es decir, era un partidario de la liberación de lo que ahora es Palestina. h u y en Egipto. Y en Egipto, ¿qué había desde siglos antes? Había sabiduría. Y había una sabiduría que estaba establecida prácticamente en todo ese Medio Oriente. De ahí nacen las grandes doctrinas filosóficas, pero también las grandes doctrinas científicas, basadas en un concepto fundamental. Que es la atracción por el amor. Vamos a encontrar nosotros que dentro de la gran、uh, tradición egipcia, no Ptolomea, porque los Ptolomeos también descendían de otro general del、uh, imperio、eh, de Alejandro Magno. Dentro de la gran tradición egipcia, aquella que estableció las pirámides, aquella que hizo las grandes construcciones y los grandes cálculos, la idea principal era la atracción. La atracción que tenían los elementos, que tenían los astros y que la calculaban en base a fuerzas de gravedad. Y todo eso era concebido a vida. Como el amor. Viene el apogeo del pensamiento griego y ahí sobresale Demócrito. Demócrito, como pensador, es quien establece la teoría atómica, óiganlo bien, la teoría atómica. Y él bautiza. Aquellas partes de la materia indivisibles como átomos, es decir, lo que no tiene posibilidad de fraccionarse, átome sin forma de cortar. Establece también que todo se rige por una teoría de atracción y esa atracción es el amor. Nada tiene de extraño entonces. que Cuando regresa, pues varios años después a su tierra natal, Jesucristo bien, venga predicando el amor. El amor,、eh, repito, como la fuerza de atracción, como la fuerza que da nacimiento a la vida. Óiganlo bien. Nosotros vamos a desaparecer un día de la faz de la tierra. Y no va a desaparecer la naturaleza ni la forma en la cual se genera la vida. Dejamos las cosas un minuto y la vida se abre paso siempre. <coughs> Perdón. Esa vida que pues, es lo que hace peculiar a este planeta, dentro de todos los planetas que conocemos. Y es esa fuerza de atracción entre las moléculas que genera nuevas moléculas que no permanecen inertes y que, pues, quizás como. Eh, dicen unos como el gran acierto y otros como el gran error de la naturaleza, pues han dado nacimiento a los hombres. Esa idea del amor, esa idea de la vida, esa idea de lo que debe ser bueno, es la que viene predicando. Jesucristo. Jesucristo es, pues, un líder moral, pero también es un líder del pensamiento. Es decir, a partir de nuestro Señor Jesucristo, ya no vamos a estar creyendo nosotros en un Dios lleno de rayos y centellas que maldice a todo el mundo a manera de lo que pensaban los judíos, pero mucho menos. En toda una serie de dioses que tenían todos y cada uno de los d efectos humanos, como pensaban los romanos. Vamos a encontrar a un Dios que es un principio creador, que genera todas las cosas y el cual corresponde verdaderamente. A la idea establecida en el Génesis. En el n e Génesis que responde a su vez a pensamientos mucho más antiguos que los que、eh, se establecen en ese primer libro de la Biblia. Decía en aquella época, expresado en latín, in principi erat verbi, es decir, En principio era el verbo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese verbo era la idea de las cosas. Es decir, esa idea generadora, esa idea que permea todo el universo, al cual están sujetos i n c l u s i v e los planetas, los espacios interestelares, etc. Es lo que existía en el principio. Podemos decir nosotros, de acuerdo a las teorías de Einstein y de otros sabios, que hubo un g a g b a n g es decir, un Big Bang, es decir, un inicio por una gran explosión. Puede ser, es lo más probable. pero... Nosotros vamos a encontrar que ese inicio se debió a un principio que existía antes, es decir, si no no hubiera estallido y si no, no hubiera existido nada. Ese gran principio creador es lo que significa ese Dios Padre. Vamos a encontrar al Dios Hijo entonces como encarnación. De ese principio creador. Quienes creemos en él, quienes no, no pueden negar que a partir de la idea cristiana nacen los principios generales que después son aplicados. Como todo, esos principios pues son negados. Yo sí me imagino que, pues en aquella época, mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo más por el hecho de que volvía el agua vino que por otras cosas. Por el hecho de que、eh, las piedras las v o l v í a panes y peces y todo eso. Pues imagínense el prodigio, ¿no? Pero. Pues aquel、eh, Cristo que tanto admiran mis amigos, repito, por volver el agua vino, no solo tenía eso, sino lo que tenía era que venía predicando una idea que, si bien no es original, que si bien atañe a muchas culturas previas, Los babilonios la tenían,、eh, los persas, los egipcios, los hindús también. Esa idea ancestral y correcta de que la vida nace y se da a pesar de nuestras miserias humanas. Eso es lo que viene predicando Jesucristo. Pero no lo viene predicando simplemente como un imperativo moral. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no era un santón ahí sentado、eh, esperando todo que llegara del universo. No, no era eso. Era un hombre que predicaba con la acción y predicaba con el ejemplo. Y aquí sí. Esto es importante. Él creía en la igualdad de todos. Tengo muy buenos amigos, como les he platicado, yo estudié en la Ibero. Y muchos de mis amigos, pues, van los domingos a misa, se bañan de agua bendita a la hora que rezan el Padre Nuestro, alzan los brazos, no, no caben en, eh, en eh, las bancas de. De los gritos, cómo rezan y cómo cantan, pero saliendo de ahí no le dan un peso al pobre que se les acerca. Desprecian a la gente que no tiene dinero. Se sienten de verdad los únicos que pueden resolver los problemas. Y eso es la idea menos cristiana que hay. Sin igualdad, Y sin ese amor que comentamos, simplemente no hay fe en Cristo. Como en la propia Biblia dice San Juan: Si no tengo amor, no soy nada. No hay afirmación más clara. Nuestro Señor entonces predicó en contra de, aquella de aquel fanatismo de acumular riquezas, de aquel fanatismo de discriminar a los pobres, a los que no eran como los judíos. Aquel discurso que atribuyen. A Caifás, en el que sale gritando: Dios mío, te agradezco por no haberme hecho como los demás.、Pues、el Señor sentía que era francamente superior, francamente、eh, algo maravilloso y que los demás no lo éramos. Ese, esa idea tan carente de piedad. Tan carente de amor y tan carente de cercanía con el bien, es la que vino a atacar nuestro Señor Jesucristo. Por eso, precisamente, era tan atacado por esas personas. Yo me acuerdo cuando era, pues, un escuincle insoportable, porque nadie me controlaba. Mi tío Beto era. Un doctor, el doctor Alberto Lara de la Rosa, un doctor, pues, famoso, rico, y él era muy reaccionario, no, no, no, no, no, no conservador, reaccionario, o sea, todo lo que fuera progreso le chocaba a mi, tía Beto, a mi tío Beto, a pesar de que era doctor. Y entonces, este, una vez le dije, oye, Si、sí, nuestro Señor dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y mi tío Beto me dijo: No, es que una aguja no es una aguja para c o s e r sino que los, este, los, las casas de aquella época pues eran. Eh, no remataban,、eh, digamos, en línea recta como ahora, no sino que tenían un piquito y eso le llamaban aguja, d mi tío. Y que, pues, era difícil que los camellos pasaran por ahí, pero sí pasaban. Y bueno, eso me, provo me provocaba a m u c h mucha risa y me decía: y es más, la historia sagrada da fe. De aquel rico que apoyaba a nuestro Señor, una especie de mecenas que se llamaba Saqueo. Saqueo con Z, sí está en la historia sagrada. Y yo le pregunté, ¿y por qué si era tan bueno le decían saqueo? Bueno, hasta ahí se acabó la discusión porque mis papás me sacaron y no se volvió a tocar el tema con mi tío Beto. Pero bien, ahí está. ¿Y a qué se refería con eso nuestro Señor? Pues simplemente al hecho de que la gente que está a favor de acumular riquezas y la gente que se siente superior no va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que esa gente simplemente no tiene paz. Tengo primas. Que pues, se sienten descendientes de una familia maravillosa y muy rica. Ya no tienen lana, pero el modito nadie se los quita. Y ahora se dicen muy cristianas, pero pues están en contra de los que somos nacos, en contra de los que somos chairos, etcétera, etcétera. Y eso no es ninguna virtud cristiana. Cristo, pues, viene a predicar una doctrina social de igualdad, una doctrina social de equidad y una doctrina social de bien común. No se nos debe olvidar esto jamás. Cuando comencé a estudiar Derecho, no porque antes estuviera jorobado, Mal chiste, sino comencé a estudiar la ciencia del derecho.、Eh, se nos invitó a un encuentro de derecho y la idea de disertar era acerca de los fines del derecho, que es una discusión que actualmente es fundamental. Hubo、eh, a principios del siglo XX una discusión de los máximos teóricos del derecho occidental sobre ese tema. Los fines del derecho, yo recuerdo, fueron Le Fur, Delo, n r a d b r u c h de los que me acuerdo, quienes fueron a disertar so, sobre los fines del derecho. Y、pusieron en primer lugar a la seguridad, en segundo lugar a la justicia y en tercer lugar al bien común. Pues en ese momento se me reveló la sangre. Obviamente no sabía yo nada de derecho. Y no es porque ahora sepa un chorro, ¿verdad? Pero bueno, sé un poquito más. Y decía uno, ¿cómo puede estar primero la seguridad? Pues entonces él, me imaginaba yo al derecho como aquellos alfileres que se les ponían a, a los pañales de los niños de mis tiempos, de tamaño gigantesco. ¿Por qué? Porque、pues、eran aseguradores, esos estaban seguros, ¿no? Y a partir de ahí, de ese concepto de seguridad, es como se ha establecido el concepto de mercado, el concepto de una economía para favorecer a otros, para que tenga usted seguridad. La gente es obligada a trabajar. Y repito, obligada. Porque. Pues son muy pocos los que trabajan en lo que les gusta. La gente es obligada a trabajar a cambio de un seguro, a cambio de tener la posibilidad de rascarse la barriga cuando esté viejo. Aun cuando quizás no llegue, o cuando pues todo el dinero que haya acumulado en ese seguro vaya a dar a las instituciones médicas para que lo curen. No hablo en contra de las instituciones médicas, obviamente. Qué bueno que existen. Mil veces, qué bueno. Pero que nos chantajeen con que solo mediante esa forma se puede acceder a ello. Es hablar mal. Bien, vamos a cortar un momentito y continuamos en, en otros momentos. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un. a b u e l o c u a l q u i e r en casa. a h o r t a tenemos alrededor de que burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales: La Voladora, la voladora noticia. Noticias, reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio. También es la Voladora Noticias. La Voladora Radio. 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando, hablando y cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, esa idea de seguridad de la que hablábamos, pues es una idea injusta como se plantea. Es decir, es una idea de seguridad. Que establece la seguridad del dinero, lógicamente la seguridad de los bancos, lógicamente la seguridad de los poderosos. Pero frente a eso, el agricultor en su tierra tiene seguridad. Tiene seguridad frente a lo que se viene. El comerciante pequeño afuera de su tienda. ¿Tiene seguridad de que le van a comprar? ¿Tiene seguridad en los precios? Pues, bonito modelo de seguridad. Absolutamente no puede ser el fin del derecho la seguridad. Pero en cambio, sí, la justicia y el bien común. Esos sí son los bienes fundamentales que tiene que proteger el derecho. Desde ese punto ya estamos diferentes. Es decir, ¿cuál es la idea de seguridad? La seguridad que me da una tarjeta de crédito de que puedo gastar en chucherías para después pasármela pagando el resto de mis días. La seguridad que da una tasa de interés. Esa es la seguridad de la que se habla. Y contra esa seguridad estuvo siempre. La justicia y el bien común que predicaba nuestro Señor Jesucristo. No en vano, pues estas célebres figuras muy admirables del derecho civil y mercantil,、eh, Lefeu, de i Deloy y r a d b r u c h pues, eran abogados de los grandes bancos y de las grandes familias. Reales que todavía existían en Europa. Bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que tenemos nosotros es que no se puede ser un buen cristiano, no se puede ser un buen católico, si no se piensa en los demás, si no se piensa en que este mundo tiene que cambiar para bien. No es posible que alguien se sienta muy creyente y por el otro lado destruya la naturaleza. No es posible que alguien se sienta muy creyente y se dedique a acaparar. No es posible que alguien se sienta muy creyente y se dedique a criticar a los demás por el color de su piel, por su forma de hablar. O por la forma en que expresa su afecto y su amor a los demás. Eso es una falta de amor y es una falta de aquello que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. Para los romanos existía el Dios Eros. Eros era, Cupido. Bueno, Eros era para los griegos, Cupido para los romanos. Y pues era el amor carnal. Pero el amor en un sentido total es el que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. Y la prueba está en que ese amor acabó con el imperio romano. Años después del nacimiento de Cristo, no quedó nada de ese imperio romano, salvo reminiscencias en las escuelas de derecho a la forma en c q m o pensaban、eh, esa ciencia los romanos, pues las regiones de Europa, que después muchas de ellas se trasplantaron a América, etc. é t e r a Pero el amor de nuestro Señor sigue existiendo en todos lados, no en vano. El Papa Francisco nos dijo que la civilización debe ser el mínimo de amor que debe existir entre los semejantes. Este es, pues, el mensaje de Pascua. Cristo resucitó y resucitó en el mundo. Ahora no vamos a encontrar a ningún político que diga: o i g a e s que yo quiero ser,、eh, pues, tal puesto porque me quiero atascar de billetes y quiero que mis cuates y mi familia se atasquen de billetes. No, todos son. Bien democráticos y bien buena onda. El problema es el fin que buscan. Si usted quiere realmente salir adelante, pues hay que predicar con ese amor. Ese amor que, repito, es ese mínimo de justicia que existe entre los humanos. Si nosotros no vemos a los demás como iguales, nos andamos fijando en、eh, si salen de noche, si se visten de una o de otra forma, o peor, si tienen otra preferencia sexual diferente a la de nosotros, pues no estamos predicando con amor. Si yo me burlo de una persona porque no tiene dinero o porque no habla bien español, O porque no habla inglés o no sabe computación. Entonces, no tengo amor. Y repito, si no tengo amor, no soy nada. Ese es el mensaje de la Pascua. Ese es el mensaje eterno que queda. Cuando en la última cena, nuestro Señor dice: aquel que viene en lugar mío es Dios. Quien va a quedar por siempre es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo lo tenemos todos adentro. De cada uno depende si vamos a dejar que surja o vamos a dejar que surja lo peor que podemos tener. Por mi parte, reciban este mensaje de Pascua, reciban este mensaje de amor, y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias.